Mire, el Ceremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, don Alex Galleguillo Rodríguez, con nosotros a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. ¿Cómo está, don Alex? Bien, bien, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio tan importante para la región y para los radio escuchas que nos escuchan a lo largo de la región. ¿Usted lo、no、sufre con este calor aquí? Porque encatemos si hace calor, ¿no? Sí, encatemos por lo general hay un poco más de extrema, pero veníamos caminando ahora con Adelaida y.、Eh... El sol quema, es decir, que hay que protegerse en primer lugar la salud,、eh, utilizar el bloqueador solar y tomar medidas de seguridad, sobre todo a la población más delicada, que son los niños y los adultos、sí. mayores, y también tener mucha precaución. Lamentablemente estamos con、eh, una emergencia, hoy día estamos bajo una、no、de、creer. alta temperatura, sí,、eh, se declaró en la zona central de Chile desde el día viernes hasta el día. Hay eventos de alta temperatura, así que hay que estar sumamente. Preocupados y ocupados、eh, en términos de seguridad para no causar ningún incidente relacionado con algún tipo de incendio, así que e sumamente s importante.、Eso. Y en estos estados de emergencia, ¿cuál es la labor que cumple ahí la Seremia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente? Ceremia? Nosotros,、eh, dentro del COGRI, que es el, el, el espacio donde nos reunimos, cierto Seremia, más bien no tenemos una, un rol, por así decirlo, de primera línea, somos.、Eh, Principalmente apoyo a lo otro, s e r e m i a Principalmente importante que aquí con AF lleva el, el, el trabajo. Primordial en términos de prevención y ataque temprano, junto con con bomberos, pero sí estamos sumamente coordinados. Nosotros hacemos los llamados a través de nuestras redes sociales de los espacios que tenemos para tomar todas las precauciones del caso. Aquí lo más importante, y, y escuchaba hace unos minutos que saludó a una persona que estaba trabajando en, contra, en cortafuegos. Sí. Lo más importante es evitar、eh, todo elemento de probabilidad, desde、eh, dejar los residuos donde. De, corresponde、eh, ser muy cuidadoso al caminar,、eh, al fumar,、eh, al andar por vehículos bajo ciertos lugares. Entonces, hay una serie de medidas que podría enumerar, pero estar consciente que hoy día estamos con una temperatura alta y, si la sumamos lo más probable al viento de la tarde, estamos en una condición hoy, más、sí. o menos crítica. Así que hay que estar atentos. Señoras y señores, conversamos con el CEREMI de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, don Alex Galleguillos. Con nosotros a esta hora de la tarde, aquí en la radio Carnaval, en vivo y en directo, 13 horas, una de la tarde, con 37 minutos. Escuchando atentamente la radio, varias personas. Vamos ahí en la 306, nos envían fotografías también. Salud a a la gente de la línea 306 ingresando al Olivar. Don Héctor, que también nos envía fotografías trabajando en nuestro mini mercado a esta hora de la tarde, así como el señor que está haciendo cortafuego y escuchando al c e r e m i del. Medio Ambiente, don Alex Galleguillo. Oiga, la información está, don Alex, de que la provincia de q u i l l o t e y las comunas de Catemo, Panquehu y Yayay fueron declaradas como zonas saturadas en MP10 anual y latente para MP10 diario en el año 2019. Además de Catemo, se declaró latente por SO2 en el año 2021. ¿De qué se tratan estas siglas? Primero que todo, haciendo un poco de pedagogía, MP10, SO2 y Esto de las comunas saturadas por, estos, por el s t o por e MP10 y los otros? MP10 significa material particulado y normalmente、ah. hablamos de material particulado en suspensión cuyo tamaño aerodinámico es de 10 micras. Esa es como la definición formal. Estamos hablando que son、eh, material suspendido que está en el aire que es respirable. Respirable y por ende genera ciertas afectaciones a la salud, principalmente las primeras tienen relación con el tema、eh, respiratorio、ya. propiamente tal y principalmente también con mayor énfasis a la、eh, población de riesgo, que en este sentido son los niños adultos mayores o personas que、eh, tengan alguna.、Eh, Enfermedad de base, como puede ser、eh, las mismas alergias u otras dificultades respiratorias. Eso es el material particulado PM10, que es la fracción más gruesa, y tenemos el 2,5, que también es material particulado con tamaño aerodinámico de 2,5 m i c r a s es mucho más pequeño, pero ese también tiene mayor、eh, afectación en la salud. Y el c o 2 es el dióxido de azufre.、Eh, Que principalmente también、eh, en este caso para、eh, el, las comunas que usted mencionaba están relacionados con la quema de algunos combustibles fósiles o con las fundiciones de cobre, en este ah, caso ah, con la fundición de cobre de Chagre, que es el principal emisor de SO2. El CEREMI del medio ambiente de la región de Valparaíso, don Alex Galleguillos, aquí en la carnaval. ¿Y cuáles son、eh, las principales medidas de parte de ustedes para poder controlar este tema? A ver, lo principal es que aquí, con esta entrada en vigencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, ¿Eh? PPDA, ¿Ya? en sus siglas, viene en que、eh, las empresas de, en los próximos tres años tendrán que hacer、eh, modificaciones operacionales. Diminuir s entre un 30 y un 40% las emisiones. Estamos hablando de las fuentes reguladas, fuentes que normalmente a través de sus chimeneas o puntos eh, eh, emisiones puntuales están reguladas, tienen que disminuir sus emisiones de material particulado y algunas de SO2. También、eh, tenemos lo que se llama las emisiones fugitivas, es decir,、yeah. no existe un caño o una tubería en particular que esté emitiendo. Por ejemplo, la extracción minera, en este caso, la más importante en este caso, es el soldado que está en Nogales, de、eh, yeah. propiedad angloamericana, en la cual las tronadoras generan gran cantidad de material particulado. El, hoy día、eh, es cerca del 45% aproximadamente del material particulado PM10. Eh, y eh, empieza eh, a regular mucho más esa actividad. También la actividad, por ejemplo, la extracción de áridos, las quemas、ah, agrícolas. Y también algo muy importante que no es menor, si bien hay que ser claro, es、eh, n menor medida, pero igual afecta la calidad del aire. Tiene que ver con la calefacción intradomiciliaria, es decir,、ya. nuestras boscas, las、eh, estufas de leña y todo eso. Si es que. Eh, se utiliza sobre todo leña húmeda o, o, no, buen, o no se han hecho las m a n t e n c i o n e s también、eh, genera material particulado, p m d principalmente PM2,5 también. Entonces, eso se va a regular, se va a regular un poco también、eh, la leña que tiene que ser de estar siempre seca y también viene un programa súper importante en、mm. este sentido que es el recambio de calefactores. Eh, se van a cambiar cerca de 10.000 calefactores. Se van a iniciar a partir del próximo año un llamado en la cual、eh, se subsidia se, ¿A,、eh, los se, a los vecinos, efectivamente, de, la, de todas las ocho comunas que、ya. son b e n e f i c i a d a s Se le s retira el, el calefactor antiguo y se instala uno nuevo. Nosotros vamos a tratar que sean de este tipo,、eh, como tipo de aire acondicionado. ¿Por、ya. qué? Porque sabemos, y, y lo mencionaba aquí el, su colega, yo vengo de Catem o y la zona interior tiene problemas. También con hoy día el tema del cambio climático, alzas de temperatura, y esto permitiría calentar el aire, estos equipos en, equipo invierno, en, en invierno, invierno y refrigerar el aire en verano, lo cual ayuda en la calidad de vida de las personas. Pero también nosotros vamos a avanzar y hay 16.000 subsidios para la mejora de a i s l a c i ó n térmica. La a i s l a c i ó n térmica es fundamental. Puesto que la aislación térmica, si tenemos una mejor aislación térmica, nos ayuda in, en invierno, es decir, con menos calor dentro de la casa, podemos calefaccionar mejor, menos pérdida. Y en el verano, con una buena aislación, el calor de afuera, ¿cierto?, nos afecta bastante menos y con poco podríamos decir,、eh, podemos mantener un aire acondicionado de buena forma. Entonces, bien, bien. nos permite avanzar en lo que es、eh, también en este proceso que es. Calidad de día y eficiencia energética. La aislación térmica de l a v i v i e n d a ayuda en la eficiencia energética, es decir, disminuir el pago, ya sea en leña, en pellet o en energía eléctrica. Señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval, en exclusiva, don a l e x Galleguillos es el Ceremi de Medio Ambiente, aquí en la Radio Carnaval, quien nos está hablando. De las principales medidas para poder apoyar a la población respecto de esta saturación. Oye, ¿y los plazos entonces, s e r e m i para ver, todo esto? Nosotros hay, hay una serie de hitos. Nosotros ya están los profesionales, tanto de la Seremí como de nivel central, coordinando, porque e si t e un s bien el, el Ministerio de Medio Ambiente y la s e r e m i de Medio Ambiente lidera este proceso, eh, tenemos eh, que estar coordinados con los gobiernos comunales, ya teniendo reuniones.、Eh, Estar coordinado con otras entidades del Estado, como puede ser la s e r e m i o Salud, eh, CONAF, eh, Ministerio de Agricultura, c e n a g i o MIN, por mencionar algunos, ¿cierto? Y,、eh, Lo que queda h a c i a corto plazo, dentro de los próximos seis meses, aquellas empresas que están reguladas tienen que enviar nuestros planes operacionales.、En、los próximos tres años van a disminuir las emisiones. En el año cinco va a haber una evaluación del p p d es decir cómo ha ido mejorando la calidad del aire de estas comunas y、eh, el. PPDA dura en esta primera instancia diez años. Importante también ahora, nosotros vamos con el, el, las estaciones de monitoreo de calidad del aire, que si viene una red privada, hoy día luego van a pasar a ser parte、eh, administrada por el Estado a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero también Sí, conversamos una, con el CEREMI de Medio Ambiente, don Alex Galleguillo. También hay un rediseño, es decir, también tenemos que mejorar en la medición también de los. En materia de particulado, el CO2 y otros contaminantes que puede, y el tamaño particulado PM2,5 y una serie de otros contaminantes que hoy día están normados. En Chile, cerca de 8、eh, gases normados. Y finalmente, también decir que como Ministerio estamos actualizando una serie de normas que vienen a mejorar la calidad del aire, algo que nuestro presidente Boric ha avanzado bastante e s mejorar la calidad de vida y mejorar el aire que respiramos. Señoras y señores, conversamos con don Alex Galleguillo, s e r e m i de Medio Ambiente, aquí en la Radio Carnaval 13 con 45. ¿Y los plazos, s e r e m i Como le digo, este plan,、eh, los próximos 10 años, va、ya. a estar implementado. Los plazos son los primeros 6 meses, que es. Las empresas、eh, reguladas entregan sus planes operacionales. Nosotros、ya. estamos trabajando inmediatamente con los gobiernos comunales.、Eh, en los próximos tres años, ya、eh, esta baja de emisiones, es decir, va a ir mejorando ostensiblemente en los próximos tres años、ya. la calidad del aire y.、Eh, Y el año 5 también es importante para el, el, la evaluación del plan. Y ya a partir también del próximo año entra lo que es el recambio de calefactores Ay, y eh, los eh, subsidios de. Ya, eh, eh, de ¿La puesta en marcha el próximo año? No, ya, ya partimos. Ya,、ah, ya está publicado el 23 de octubre de este año. Ya entró.、Eh, eh, Contra l o r í a tomó razón y luego ya también fue publicado en el diario oficial. Así que hoy día mismo ya está、eh, vigente el plan de prevención y este. Descontaminación atmosférica para la provincia de Quillota y las tres comunas que y a y a y Catemo y Panquehue.、Pues. Allá nos escuchan en el 91.9, por lo que veo,、sí. y 98.3. Así que... es, 98.1 y en el 98.3 nos escuchan ahí en San Felipe, Los a n d e s a través de la Radio Carnaval y también la entrevista que era en nuestra página web, don Gianni Panchetti. Además, radiocarnaval.cl. Oiga,、eh, una consulta, Seremi, me parece maravilloso este tema de.、Eh, ¿Cuántos vecinos se van a ver beneficiados c n el tema de los calefactores? Me dijo.、Eh, los calefactores son 10.000 calefactores, d e c a m b i o de calefactores y 16.000 subsidios. Pero aquí estamos hablando, importante que、eh, estamos hablando casi de 300 mil personas que se le s va a mejorar la calidad del aire. Y esto también redunda, si bien hoy día, por ejemplo, las comunas de San Felipe o Los Andes no están siendo incluidas en este plan, también les va a ayudar en esta mejora de calidad del aire. Este Plan de prevención y descontaminación atmosférica ¿Mm? tiene aproximadamente contempla una inversión entre pública y privada del orden、ah. de 170 millones de dólares y tiene un beneficio social cerca de 300 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que es un proyecto a largo plazo que aquí lo construimos como Estado entre、eh, la parte pública y la parte privada, son los que tienen que tributar a que mejoremos la calidad del aire. Y para que la gente pueda participar por los calefactores, todo esto. se va a informar? Sí,、eh, se abren.、Eh... Concursos, por así decirlo,、eh, nosotros a través de las distintas radios y、eh, también de, vamos aquí a, a solicitar su ayuda, seguramente. Aquí vamos a estar con la carta.、Eh, vamos a venir cuando se abran estos concursos. Nosotros esperamos que en el primer semestre del próximo año、eh, ya se e s t é abriendo el, los concursos y vamos a indicar. Ya tenemos bastante experiencia en c o n Quintero b u c h u n c a b í con el tema de recambio de c a l e f a c t o r e s Ha sido una ayuda sumamente importante. Ahí se hizo principalmente utilizando esto de tipo、eh, aire acondicionado tipo split. Y créanme que para los adultos mayores ha sido un cambio de v i d a fundamental porque ya no tienen que estar preocupados en ir a comprar la leña, en que les llegue la leña, en que estar cargando lo, la, las distintas y el aumento de energía es bastante marginal porque estos equipos son altamente eficientes energéticamente. Apuntando el, el equipo que tenemos en este momento aquí adentro del estudio, el, el Ceremi. Nuestro jefe nos dice que gasta mucho, que lo tenemos que apagar. Oiga. p r é n d a l o un ratito nomás. <risa> <risa> Pero son p o c o pero hoy día hace calor. Entonces...、Eh, estos, estos días son muy buenos para acá, ya después cambia un poco el tiempo, pero son muy buenos. Don Alex、Galleguido, Galleguillo, c e r e m o n i del medio ambiente. Oiga, don Alex, yo no tenía idea que en el sector de Nogales hay minerales, está el, el soldado ahí. Sí, ahí está、eh, la f a n a a g l o a m l o a m e r i c a n faena minera d el soldado, efectivamente. Extrae minerales de cobre principalmente. Oh, qué bien. Nuestra quinta región. ¿Qué le puedo decir, maravilloso, un placer、eh, que nos haya visitado aquí en los estudios de la carnaval.、Eh, siempre cuente con nosotros, pues. No, yo encantado de, de la radio que tiene mucha audios. Auditores, digamos, en toda la región y también principalmente en las comunas y la provincia de Quillota y las comunas y también la provincia de San Felipe. s í que un afectuoso saludo no, a todos quienes nos escuchan en el Valle de la Concagua porque realmente van a ser muy beneficiados. No les mando un caluroso saludo no, porque no, no, ya el calor no, no, ya lo tienen. No, no, sí, no. Que, sí, hasta 35, 36 grados. Sí, sí Felipe, que a, los... a cuidarse, por favor. Protección solar h i d r a t a r s e bien y estar muy atentos con todas y cada una de las actividades que real, realizamos afuera de nuestro hogar. Así que aquí nos cuidamos todos. Así es, Serena. Muchas, Muchas gracias, nuevamente. Que vaya muy bien, Serena. Muchas gracias.